Hola, a ver, ahora, ahora de nuevo. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Algunos dirían che, pero te están censurando por las cosas que estás diciendo. No, vamos a, a decir que es un problema técnico, pero tranquilamente me podrían estar censurando, ¿no? Imagínense si estuviera diciendo esto en un programa de la caja boba. A ver, ahí si se escucha mejor. Bueno, <risa>、eh, tranquilamente me podrían estar censurando si estuviera hablando en un programa de la caja boba. Bueno, el asunto es que les decía、eh, este post de Julio Arrazona que decía: Voy a retomar de nuevo porque si no, obviamente. Va a quedar todo medio confuso. Y está hablando con ironía el abogado que dice: tema que expuse en el Ateneo, científico del Congreso Nacional, toda persona que fue vacunada contra el COVID fue un voluntario, entre comillas, parte de un experimento de fase 3. Por lo tanto, fue revisada detalladamente en un vacunatorio por un médico, que resolvió que no sufriría un efecto adverso alguno, se le entregó un consentimiento informado. Obviamente, esto no pasó nunca, ¿no? Informándole el contenido de lo que le inyectarían, menos, y los riesgos. Si lo aceptó, luego de firmarlo se le inyectó y siempre tuvo un seguimiento permanente por parte de l a n m a t mentira, obviamente, y de la farmacéutica que experimentó con su organismo. Si ello no ocurrió, esa persona fue víctima de varios delitos por parte de los funcionarios responsables de garantizar la salud. Eh, y está en riesgo de sufrir las consecuencias físicas por ese incumplimiento inexcusable. ¿Mm? Eh, bueno, mismo acá, Julio Razona dice en otro post: el Ateneo científico fue un éxito, lo demuestran los medios que omiten hablar de todas las exposiciones irrefutables. Algo que les mencioné antes. s ¿Mm? Eh, a ver qué dice acá. Dice aclaración para los telecreyentes: La Cámara de Diputados permitió que 20 ciudadanos independientes nos expresemos de manera libre. Otro post de julio dice: Todo lo que sostienen los científicos y los médicos más destacados y premiados de la Argentina en el Ateneo, llevado a cabo en el Congreso de l a n a c i ó n Es lo que afirma el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y Robert Kennedy Jr., su secretario de salud. Los medios serviles de la mafia farmacéutica tratan de ocultar esa coincidencia evidente y esperanzadora, para que de una vez por todas las personas sepan qué es lo que le inyectan por la fuerza a sus hijos, gracias a la inconstitucional Ley 27491 impuesta por la nefasta. OMS,、eh, ¿qué más dice por acá? A ver, a ver, agenda de la resistencia,、eh, la resistencia al fraude sanitario y a los sicarios que tratan de ocultar algo tan simple como es saber que se les inyecta a los niños, siguen sumando más poblaciones. A la lucha por la libertad y la vida, solo con la verdad nos convertimos en invencibles porque somos demasiado humanos para que logren someternos. Bueno, e s t o s son algunas voces, por ejemplo, la de Julio Razona, Hubo、eh, también la de Lorena Di Blasi, otra médica que hay que sac sacarse el sombrero, hay que sacarse el sombrero, que incluso la siniestra Almat denunció. A la doctora por hacer una investigación, algo que ellos no hicieron y debieron hacer, por hacer una investigación sobre el contenido de estos,、eh, de estos viales o de estas mal llamadas vacunas. Lorena hizo una investigación, muchos meses, yo diría años, con otra doctora que ahora no recuerdo el nombre. Sobre cuál era el contenido real que tenían estos componentes que les inyectaron, llegó a la conclusión de que había varias cosas extrañas en, esos, en esas m á s llamadas vacunas. ¿Qué hizo e la l m a t Le inició un sumario、eh, por ese motivo de haber investigado. Increíble, ¿no? Increíble, porque fue algo que debió haber hecho la NAT. Revisar cuál era el contenido de las dosis. Y no lo quisieron hacer. Obvio. Por distintas presiones y por quién sabe cuánta suma de dinero se, han llevado, se ha llevado esa entidad por no hacer lo que d e b i ó hacer y por、eh, arrodillarse. Ante la OMS y ante la industria farmacéutica. Bueno, si quieren censurarme ahora, c e n s ú r e n m e Ya dije lo que tenía que decir. <ríe> bueno,、eh, realmente me saco el sombrero por este, estas 20, 20 y pico personas que estuvieron hace un par de días en el Congreso de la Nación exponiendo todo lo relacionado con las dosis mal llamadas experimentales. Mal llamadas experimentales también, para mi gusto. Y que es algo que no debió llegarse a esto, ¿no? No debió llegarse a esto. Pero bueno, así está el silencio de la TV. No dice nada de esta exposición que los invito. Pueden no solo、eh, buscar a Julio Razona, abogado de Mar de l Plata, en Instagram, sino a Lorena de Blasi y otros、eh, médicos más. Hay un médico que tiene un canal de YouTube que ahora no recuerdo. Si lo llego a. Encontrarlo, voy a decir o lo voy a poner en la parte del chat de, de radio de br.org. Ese chat que está a la derecha ahí, donde pueden dejar sus mensajes y demás. Si yo voy a encontrar al nombre de ese médico importante que tiene su canal de YouTube, lo recomiendo. Pero se me fue ahora el nombre.、Eh, si lo llevo a encontrar, lo voy a postear ahí. Bueno, dicho esto. Y que era necesario decirlo más allá del corte, más allá de que el micrófono se apagó y toda la historia. Vamos a ir ahora con un bloque bien pesuki, como decimos acá en Argentina, bien pesuki, bien metaloso, bien metalero.、Eh, en contraste, quizás, a lo que fue el bloque anterior, ¿no? que era más hard rock, AOR más tranquilo. Así que dale volumen, si querés que se te v u e l e la peluca, esta es la última hora del programa. Vamos con. Dialo Effect, que hace poco su vocalista visitó aquí a Argentina con otro proyecto, con la canción Shadow Minds. Luego escucharemos a Eternal Tears of Sorrow con Swan s a v o s Y por último, la legendaria Children of Bodom, Chicos del b o o m con Every Champ I Die. Cada vez Cada vez que yo muero, dale volumen porque yo sé lo que te digo. Vamos, ahora sí, ahora sí, vamos con Dialo Efex. フィルト 1MV3 っぽいけどね。 Vamos, vamos, que se viene la última media hora, más o menos aproximadamente, del programa, de este programa número 149, en este ya día lunes. Día lunes primero de diciembre, ya comenzó este último mes de este 2025, a nada, a nada, prácticamente de fin de año, increíble, ¿no? ¿eh? ¿A ustedes qué les parece? ¿Se les pasó rápido este año? Yo no sé si rápido, pero sí me cuesta creer que ya estamos a fin de año. Casi nada. ¿no? Eh, bueno, si te enganchas ahora, a estas horas de la madrugada, ¿no? el bloque que pasó, se puede decir que fue el bloque más. De este programa, y、eh, si、sí. de Halo Effect con Shadow s Minds, luego escuchamos、eh, Eternal Tears of Sorrow con Swan Saibo, Saibo, perdón, y la legendaria Chileno d r f Boudon con el gran Alexis Laijo, como se lo extraña a este gran músico, vocalista y guitarrista、eh? que falleció. Hace algunos años tan joven. La banda、eh, del líder Alexis Laijo, Chillin' Os Bodon y Every Chime I Die. Le envío un caluroso saludo a mi colega y amigo Eric, que está en Bahía Blanca haciendo el aguante y escuchando este programa. Claro, el último programa del año. Bueno, y también a mi querida colega Ney Milet, Ney Stream, que también、eh, me hizo nuevamente el avance de este programa número 110. 49 que tan lindo quedó así que igual saludo para ella y ya saben puede n servir en las redes como ney stream o ney milet asad ¿m? en las distintas redes ¿eh? instagram tik tok u s te d e s ponen ney stream y le van a salir todos los v i d e o s y las entrevistas con los distintos músicos de todos los lugares del mundo ¿eh? bueno Un saludo para mi colega. Y bueno, también, ¿por qué no? Para mi amigo Cristian, que vive cerca,、eh? vive a la vueltita de mi casa, es un amigazo de toda la vida. Que hace mucho,、eh, bueno, tampoco que hace tanto, pero hace un, unos cuantos meses que no nos vemos, así que me voy a dar una vuelta、eh, para. Charlar un poco de la vida con el amigazo que hace mucho no nos vemos. Así que igual saludo para Cristian también. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando el programa en, este, en estas horas de la madrugada, en este día ya, lunes primero de diciembre, de, iba a decir 2026. No, tranquilo, 2025. Falta un mes para el 2026. Bueno, nada, prácticamente nada. Eh, aquí ha cesado la lluvia, ya no está lloviendo, por lo menos no lo escucho, no hay trueno, no hay nada. Así que si cae agua, es una leve pequeña llovizna que de acá no veo. ¿Mm? Bueno, estoy con mi,、eh, en este caso, cervecita IPA. Justo Eric me envió una foto que está degustando una Toasted Beer, una cerveza negra, como me gusta. La. Eh, cerveza artesanal va al chivo, h o r t u z a r muy buena,、eh, de aquí de Buenos Aires. Cerveza artesanal h o r t u z a r una de mis preferidas. ¿Mm? Bueno, dicho esto, momento culinario del programa, <risa>、eh, les voy a compartir algo que tiene que ver, claro, con lo que está sonando de fondo y es un clásico y se viene. El bloquecito de clásico que tanto nos gusta a nosotros. ¿eh? Vamos a escuchar un bloquecito mechado con distintos estilos, pero que tienen que ver con clásicos, claro. Primero vamos a escuchar a Bonfire, estos alemanes que de hecho sacaron un disco hace algunos años que hacen todos clásicos de bandas、eh, legendarias, como por ejemplo Toto, si se quiere, Queenreich, si se quiere. Eh, también la cantante Robin Beck.、Eh, muchos temas así, poperos de los años 80, pero que Bonfire lo、eh, lo hizo más pesado. Lo hizo hard rock, ¿m? si se quiere. ¿eh? Si llegar a ser heavy metal, si、sí, hard rock. Vamos a escuchar a Bonfire, precisamente con un c l á s i c a z o ¿Se acuerda de Sylvester Stallone? Bueno, Burning Heart. Luego escucharemos a. Elise Reed, esta estupenda vocalista, esta estupenda cantante, en un proyecto con Timo t o l k i allá、eh, en, por el año 2014. Timo t o l k i Avalon, ex guitarrista de Stratovarius, con Al Sing y o Home, una balada espectacular y hermosa. Y luego escucharemos a Saint Demon con un tema del año 2009 que se llama Pandemonium. Y quizás, quizás. alguna sorpresita más vamos con bonfire y nos queda la última la última media hora de programa así que dale volumen porque claro este es el último programa del año c ó m o no me vas a hacer el aguanto hasta el final del programa loco dale vamos <ríe> vamos con bonfire Escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. claro que sí, todavía. Por supuesto, estamos en el aire mate a uno, más de uno con el acople. Bueno, a ver. Voy a bajarlo un cachito más. Creo que ahí estamos bien. Bueno, les decía, programa 149, que de a poco va llegando a las postrimerías, diría un relator de fútbol. A las postrimerías de este programa. Pero nos queda un poquito más, ¿eh? Eh. Que no decaiga. Que no decaiga.、El、día lunes ya, comienzo de este mes de diciembre. Hay alguna información que me ha compartido muy gentilmente mi, mi colega Ney. Que dice. a t e n i c o e lo que le voy a contar. No es algo. Como para tomarlo a la ligera, ¿no? Está circulando una información en algunos canales, en algunas redes, que dicen que. En el día de hoy, lunes, estarían pasando algunas cosas en Venezuela. Algunas cosas. Tarpadas, ¿no? Como que caerían misiles, sí, como que caerían misiles sobre el palacio de Miraflores mediante un ataque aéreo estadounidense para derrocar o sacar a Maduro. ¿no? Esta información está circulando hace un par de horas. En algunas plataformas, en algunas redes. Como que habría una intención ya definida, ni siquiera una intención, una mague, una intención marcada, una intención ya definida, como que、eh, estarían cayendo misiles sobre el Palacio de Miraflores para que derrocar a Maduro. Bueno. No es algo para tomarlo así tan a la ligera. Una ¿No、información. Ustedes sacarán sus propias conclusiones al respecto. Ya he hablado sobre Maduro, sobre la situación en Venezuela en varios programas atrás, varios. Sobre todo después de lo que fueron aquellas elecciones. controvertidas. raras. Bueno. Lo voy a dejar ahí. Bueno, veremos qué sucede en el transcurso de este día lunes y ver si esto es un, un, un bolazo, como decimos nosotros acá, o algo concreto. Ya hubo insinuaciones y movimientos, más que insinuaciones, movimientos reales de la Armada estadounidense. Eh, mediante la parte, digamos, marítima ¿sí? con movimientos de ajedrez sobre cercanías de Venezuela, así que no sería tampoco una novedad. ¿sí? Eh, bueno, una novedad n o que suceda este、eh, ataque a e l l o s Bueno, dicho esto,、eh, les voy a compartir ahora un bloque. Ya vamos entrando de a poco en el final del programa. Un bloque bien power, bien power metal. Así que, dale, que todavía esto no se terminó. Vamos con este bloquecito bien arriba,、eh, con Dracar y True to the e n d La verdad hacia el final. Qué buen título,、eh. True to the e n d Dracar. Luego escucharemos a Paradigm con. Enchiring the Abyss y Power Theory con d r a u g Dale, pero dale volumen.、Claro. Seguimos en vivo en este programa que de a poquito, claro que sí va llegando a su final. Este último programa del año, aquí por RadioBR.org, para todo el mundo en vivo desde Buenos Aires, más precisamente desde Monte Grande, ¿eh? Buenos Aires, Argentina. Un gran saludo a todos los oyentes que estén conectados o quienes escuchen luego el programa. ¿eh? Eh, un gran abrazo. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo, el aguante. Y por escuchar y compartir, ¿por qué no?, el programa de este humilde servidor. Bueno, me había quedado pendiente del bloque anterior. Contarles lo que había sonado. ¿Mm? Eh, y era el bloque de clásicos que había sonado Bonfire con Burning Heart, Elise Reed. Esta estupenda vocalista con esa voz tan particular. Al Sing Your Home en ese trabajo con Timo t o l k i allá por el 2014. Timo t o l k i s Avalon.、Eh, Sign Demon con Pandemonium. Un trabajo del año 2009. Y el clásico de Nightwish: Sacrament of Wilderness.、Eh, bueno, eso ha sido el bloque. Anterior. Y este último que sonó, escuchamos a Dracar con True Chudien, La Verdad hacia el final,、eh, la banda Paladine con e n c h e r i n g de Abyss ¿sí? entrando al abismo, y Power Theory, Teoría de Poder, así se llama el grupo, Power Theory con Draúr. Coincido plenamente con lo que me apuntaba hace unos minutos mi colega Eric, que me decía: qué cagada una invasión de Estados Unidos a Venezuela, pero también qué cagada el gobierno de Maduro. Muy real. Coincido, las dos cosas son una verdadera cagada. El punto es que supuestamente, supuestamente, Pero、hay que tomar con pinzas todo lo que viene de Yanquilandia, ¿no? Que dicen que no va a ser una invasión. Que simple, o sea, una invasión a lo que fue asesinar gente como hicieron en Medio Oriente, en tantísimos países. ¿eh? Asesinar civiles. Como hicieron en Irak, como hicieron en el Líbano, en varios países del Medio Oriente. En Afganistán, ni más ni menos. Bueno. Supuestamente, esto que amenazan hacer en Venezuela solo sería un ataque al Palacio de Miraflores para la rendición de Maduro, o que Maduro deje el poder, o como más le guste, y no habría una invasión por tierra al país, sino que todo sería en pos de quitar a Maduro del poder. Bueno,、eh, toda una cagada, ¿no? Tanto el gobierno de Maduro como una supuesta posible, que ellos dicen que no, invasión al país hermano Venezuela. Bueno, esperemos sea、eh, que lo que suceda no tenga nada que ver en contra de los civiles. ¿Mm? Eh, generalmente, cuando suceden estas cosas, sabemos que. Lamentablemente hay muertos, ¿no? Pero que tienen que ver con los civiles. Esperemos que no. Bueno, dicho esto, un gran abrazo a toda la gente de Venezuela que está escuchando el programa y un gran abrazo、eh, a toda esa nación para que sea lo mejor. ¿Sí? Nadie quiere un ataque ni aéreo ni de nada contra ninguna nación, ¿no? Pero bueno. Eh, ustedes sacarán, ya les digo, las conclusiones al respecto en cuanto al gobierno de Maduro, en, en cuanto a lo que fueron las antiguas, las anteriores elecciones que supuestamente hubo fraude y todo lo que tiene que ver con Yanquilandia, ¿no? O sea, todo un tema, todo un tema para desarrollar en un programa entero, me parece. Bueno, dicho esto. Estaremos atentos, o estaré atento a las próximas horas o próximos días de lo que suceda、eh, en este posible ataque por aire de Estados Unidos al Palacio de Miraflores. Bueno,、eh, este es el final, el cierre. De este programa que ha tenido de todo, musicalmente hablando, con la actualidad también. Hablamos de todo un poco de las mal llamadas vacunas, del deporte, de,、eh, del fútbol que está pasando una crisis importante en Argentina con todas las cosas raras que pasan, ¿no? con, los, raras, entre comillas, ¿no? con los arbitrajes, el uso de la herramienta del b a r y toda esa historia para o beneficiar a X equipo o perjudicar a X equipo.、Y、que pareciera que este fin de semana hubo. Levantaron el pie en el acelerador respecto a todo lo malo que venía pasando con eso, y parece que lo que sucedió es que fueron arbitrajes honestos, arbitrajes honestos y uso del bar de manera honesta. Así que bueno, veremos qué sucede en estos próximos partidos que quedan para el cierre del campeonato y del año. También hemos hablado, bueno, ahora en este caso de. De lo que sucede en Venezuela.、Eh, bueno, no estoy olvidado n de bueno, algunos cumpleaños que también hubo por ahí que saludé. Así que, queridos amigos, esto ha sido todo con este programa 149 de Rock y Metal. Nos estaremos viendo el próximo año, ¿no? ya año 2026. No voy a estar al aire en este mes de diciembre.、Eh, año 2026, con lo que será el programa número. 200 nada, ¿por qué me voy a, a anticipar, a apresurar tanto 200 y pico? No, <ríe> lo que va a ser 150, eso quería decir, el tipo ya quería meter 200, lo que va a ser el programa número 150 de rock y metal parece mentira, ¿eh? Ya 150 programas de esta historia, de esto que tiene que ver con. El rock y el metal y la actualidad, por supuesto. Bueno,、eh, me queda agradecerles nuevamente por el soporte, por el aguante, por el apoyo, por bancarse、eh, a este locutor, a este programa. Espero que les haya gustado. Hemos, he m o s pasado de todo también en este programa、eh, en cuanto a、eh, estilos que tanto nos gustan. ¿Mm? Bueno, voy a cerrar. Este programa número 149, y no 249, 149 149, 149, 149, con la estupenda guitarrista, mujer, ella, Nita Strauss. Y claro, dale volumen porque este es un temazo: Nita Strauss interpretando Our Most Desperate Hour. Algo así como nuestra más desesperada hora o nuestra más hora desesperada. Bueno, no es esta nuestra más hora desesperada. Es el momento de finalizar este programa 149 en vivo para todo el mundo. Así que un abrazo a todos los oyentes del mundo que están escuchando el programa. Los que lo escuchen luego por、eh, iBox, iba a decir Spotify, no, por iBox, por iBox y. Por el archi.org, por ahora son las dos plataformas donde el programa lo podrán escuchar luego. Veremos si en el 2026 s a b e si habrá alguna plataforma más donde se pueda también compartir el programa? No lo sabemos. v e r m o、bueno, s qué sucede. No nos vamos a anticipar al futuro. Vivamos el presente. El presente es ahora. El presente es hoy. Por más que suene re,、eh, obvio. ¿m? Pero es así, disfruten de la vida, gente, y como siempre digo, traten de ponerse objetivos, traten de cumplir un sueño o、oh、sueños, y bueno, manos a la obra, ¿no? ¿Qué mejor que dar esos primeros pasos o ese primer paso para decir, quiero esto en mi vida, quiero intentar esto? Y bueno, para intentarlo hay que dar el primer paso. o ¿eh? Eh, parece algo tonto, pero no lo es, porque muchas veces sabemos que el ser humano tiene eh, miedos eh, todo mental, gente, todo mental, miedos que le impiden、eh, poder intentar cumplir esos sueños que tiene. Así que es hoy, gente, como el tema de Julieta Barreiro que p a s e hoy de Hula Rock, que s e a es hoy, hoy, es hoy. Quién sabe qué nos depara mañana. Nadie tiene nada comprado, como siempre digo. Así que traten de buscarle la vuelta al asunto, traten de、eh, intentar ser lo más felices posible y, claro, cumpliendo un sueño o todos los que quieran. Bueno, dicho esto, este cierre filosófico de este programa número 149 de, por Radio R. Me despido de ustedes, un gran abrazo y nos estamos viendo el próximo año 2026. Vamos con Nita Strauss y Our Mouse Desperate Hour, nuestra hora más desesperada. Abrazo grande a todos, nos estamos viendo, gente, y muchas gracias por todo el apoyo que le dieron a la radio y a este programa durante todo este año. Vamos, Nita Strauss, un abrazo a todos.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 サンミフォーエル